Boa tarde a todas e todos eh, Quería empezar esta a palestra de hoxe eh, Que precisamente vai sobre eh, ese fascismo E os, os bulos non? que xa se normalizaron nos medios de comunicación E eh, eh, pouco máis eh, Quería deixarvos agora con, con Gabriela para, Con esta interesante eh, proposta de, de palestra Eh, Gabriela Frías Goitía é unha compañeira boliviana, eh, é psicóloga eh, membro do centro de estudos sobre a migrazón a discriminación e o racismo institucional e forma parte pois, de diversas plataformas de regularización de traballadoras migrantes eh, mora Coruña desde hai oito anos e medio e, e bueno, cando empeza a falar pois, comprobaré que xa é unha galega máis e eh, eh, para nós nos pues, é un orgullo setela aquí con nós. así que sen máis razón deixo con Gabriela eh, Pois pues, moitísimas grazas Bruno e eh, boas noites a todas e todos eh, nada eu máis que encantada de coñecer novos espasos Máis en estos tempos tan violentos, como falaba con alguna persona aquí, máis sendo migrante en espacios como, como Galicia, como España, como Europa, que no é o mesmo migrarse boliviana, por eh, América del Sur, que ahora estos tempos como oh, están levándose en Estados Unidos, eh, pero también aquí existe no a violencia e o esta madrugada, não? Contra o ese vandalismo a estos espacios de discusión, de, de novas ideas, de onde podemos facer e falar con eu penso co liberdade, ¿no? Eh, como Bruno falaba, eu sou psicóloga, é, doutor M. en ah, a hai dos meses más ou menos en decembro rematei eu cheguei coa idea de, de estudar e investigar sobre a calidade de vida na belleza en Galiza ese era meu proxecto migratorio cando cheguei aí cada oito anos oito anos pero a vivencia como migrante aquí me totalmente as expectativas o non poder traballar do meu e tener que loitar polas homologacións de títulos como os nosos das psicólogas, eh, que truncaram me, o meu propio proxecto, fixo-me crear a, a plataforma do Centri, no? que é es este centro de estudios, sobre a migración, discriminación e racismo institucional, onde denunciamos por medio de informes a situación das migrantes das profesiones de odontología e psicología, no? ante a imposibilidade e as centros de dificultades para que se reconheçan os nosos estudos en este país. E despues cre creamos a plataforma de homologantes bolivianas e bolivianos en España, con fin de demostrar as dificultades que nos oten os títulos estranxeiros en xeral, sino tamén en particular os de certos territorios como Meón, no? sendo un país moitas veces eh, esquecido, no, tendo unha potente historia eh, vinculada coa colonización, como falara no penso onte, no, a colonia, colonización. Eh, por exemplo, quen non lembra esa frase vale un potosí. A coñecedes, no? Que significa? Hmm? riqueza, plata, algo muy muy valioso, no algo muy importante. Pues, sí, eh, precolombina, eh, ven de, de territorios de Potosí, ¿no? de esas minas de oro, de plata, entón, ven de esa historia colonial con territorios conectados como, como Bolivia, ¿no? como actual estado plurinacional de Bolivia. Eh, también son parte del grupo de trabajo sobre movimientos migratorios, refugio y asilo, en no colegio de psicología de Cataluña. Estoy colegiada en Cataluña porque el Colegio de Psicología de Galicia, de Galicia no me permite colegiarme con as miñas declaracións de equivalencias, así que a todas las psicólogas migrantes estamos prácticamente colegiadas en Cataluña, a pesar de que eu vivo e teño a miña vida feita aquí, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a romper o cheo haciendo un minichogo, así que quisiera preguntarvos, ¿cal é a capital de Bolivia? Hay tres eh, opciones, Santa Cruz, La Paz o Sucre. Ahora que estamos La Paz. ¿Quiénes dicen La Paz? La Paz. Depende. No, no depende. <ríe> Ese es muy galego. <ríe> La Paz, muy bien. ¿Alguien a otra opción? Sucre dos. y Santa Cruz. Ah, una, vale. Muy bien. <ríe> Para no dejar sin opción. Pues a capital histórica es eh, Sucre. Sí. Entonces la capital de Bolivia siempre fue, no no es que nunca fue, es <ríe> la capital eh, La Paz es la sede de gobierno, donde está o presidente o poder ejecutivo, legislativo en Sucre está o poder judicial. Esto es un pequeño chogo para entender como información, como aprenden porque yo vi en los libros de historia también, ¿no? de geografía que que la capital de o país está puesto como La Paz pero desde a su fundación y desde a su independencia siempre fue Sucre. Entonces, este pequeño ejercicio de reflexión nos entender cómo la información puede tergiversarse ¿no? y podemos replicar. ¿no? Entonces, ahora ya sabéis, decidís jugar alguna cosa de capitales capitales del mundo, pues ahora ya sabéis que es Sucre y puedes ganar pero un pouco como ven como a desinformación pode inclusive legitimarse, ¿no? Agora que falar de bulos, mentiras e demás. También es interesante, aquí preguntábame una persona sobre o tema da migración, emigración, inmigración, ¿no? Ímos falar de migración, pero migraciones con ese, porque hay una diversidad de movimientos migratorios. Realmente hablamos, falamos de movimientos migratorios es decir, de personas que fuera eh, atopan un lugar de residencia fuera del, del, del lugar de su origen, ¿no? Eh, según la Organización Internacional de Migración, a día de hoy existen 281 millones de personas migrantes internacionales, es decir, que 3,6% de la población mundial somos migrantes, es eh, un número bastante importante, ¿no? Pero non todas migramos en igualdade de condicións. Por eso cando se fala do tema migratorio, parece que estivéramos falando de un todo, ¿no? como que Galiza é unha só coisa, pero realmente hai muitíssima diversidade, na migración tamén hai muitíssima diversidade. Por exemplo, se si falamos da natureza do proceso migratorio, hai migraciones voluntarias, como a miña, que vi, o sea, eu decidín cando, como e onde migrar decin facer un doutoramento e ao mesmo tempo eh, residir aquí pode ser por traballo por tema de parella estudos etc no peropo existe a migración forzada e o refugio que no son o mismo eh, no todas as migrantes eh, ten o estatus de refugiadas o sea que han solicitado protección internacional antes y después ser concedida no amigracións eh, forzadas polo tema económico es decir que la economía de mi país eh, puede ser mala o, o puede ir de mal en peor, por tema de que hay más eh, delincuencia también, eso es una migración forzada, pero no califica con estatus de refugiada, ¿no? cuando hay... Realmente, eh, claras evidencias de persecución, ya sea por temas políticos, orientación sexual, también temas de guerra, que ahora hablamos de las refugiadas palestinas, etc. ¿no? También no es lo mismo emigrar siendo adultas, cuando nos tenemos a, eh, la conciencia, ¿no? ya sea por lo que sea, al menos tenemos la decisión de emigrar, entre aspas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas aquí son migrantes? ¿Alí? Muy bien. ¿Una? Muy bien. ¿Y eh, cuántas tienen una eh, alguien una familia que emigró? ¿Algún? Muy bien. ¿Emigró? Sí. ¿Emigró? Wow, casi todas. Sí. ¿Alguien, ¿Alguien que quiera compartir esa vivencia de alguien que emigró? ¿Alguna de las personas que levantó la mano? Mm? que quera parte ah, sí, ali. No Brasil, uh -huh. na Suiza no Brasil na Suiza, no Brasil e en Argentina uh -huh. por parte de miña nai e tamén por parte de meu pai sí. a maioría no Brasil Brasil sí uh -huh. e, mm, ao cabo dos anos tivemos de, de facer unha coleta de dinheiro para para traguelos que non no podían voltar ah, eh, por la economía ¿y eh, eh, voltaron? sí, voltaron. si voltaron uh -huh. a morrer aquí sí. uh -huh. que ven, volvieron a Terriña uh -huh. es eh, interesante eh, cómo es la migración eh, eh, por eso falamos de migración en general pero después hay los procesos de emigración que Galicia tiene muchísima historia con emigración migración como esa estatua que está allí ¿dónde está esto? esta estatua Eso está en el puerto de Vigo, que fue un puerto donde entiendo que salieron muchísimas personas, ¿no? Y siendo adulta es muy duro, ¿no? Pensando también que no había las mismas condiciones que hay hoy, pero ainda así hay eh, rutas migratorias muy peligrosas. Por ejemplo, hay gente de Bolivia que no tiene un visado para entrar aquí porque ya le llegaremos allí. A veces tenta entrar por Rusia ou por Turquía, porque son dos países que non precisamos visados e fan un recorrido a pé. Entón, imagínense entrar a Europa por dos territorios así. Xente de Cuba tamén o no fai, entonces hai rutas migratorias moi complexas aínda sendo adultas. E despois migrar sendo menor de idade é tamén moi duro, ¿no? Porque son unas, un tipo de migraciones que moitas veces son forzadas. Eh, a seguir a Os Paz y a Fnais, eh, nice, ¿no? Luego también hay migraciones, migraciones internas y externas, internas dentro del mismo país, no sé si alguien eh, de otra comunidad, de ciudad de que no sea Ferrol o Galicia. ¿No? Sí, bueno. Eh, bueno, que si alguien dentro de de mismo país migra, ¿no? Por sea ya la razón que sea. Y luego las migraciones externas, ¿no? Como a que fi, ficheneu fuera de un meu país. Luego está segundo tiempo estacional, por ejemplo, eh, ¿quién tenemos allí en la foto. Estacionales, ajá. Uh ¿Dónde -huh. podemos atopar este tipo de migrantes? Nos, sí. En Huelva, por ejemplo, ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. todo sur, ¿no? Es que recogen las fresas. Ajá. Uh -huh. Exacto está máis asociado ao tema eh, de recollida, por exemplo, de frutos, de froitos e eh, máis eh, inclusive tamén por o tema do turismo ¿no? sendo España un país con moitísima actividad no turismo hai xente que soben a traballar ne eh, bueno, época do verán. É habitual é a xente que migra habitualmente dun país a outro por temas de traballo, ¿no? pero non no chega a establecerse plenamente no segundo no segundo domicilio. Y segundo, o género non é o mesmo migrarse como muller. Eh, hai certas dificultades, por exemplo, certos traballos que exercemos usualmente nós. Eh, aquí tedes unha asociación maravillosa que é Movibilidade Humana, que suele estar aí metendo caña seguramente, falando sobre as traballadoras do do, do fogar ou dos cuidados, as internas, por exemplo. Tampoco é o mesmo migrar sendo hombre, moitos de os homes que chegan aquí traballan na construcción, por exemplo, o primeiro do que atopan, recolhendo, ou sea, tamén en as lonxas, etc. O migrar sendo unha desidencia sexual, no? que moitas veces implica tamén eh, a idea de escapar de unha persecución pola súa... Eh, Bueno, por ser una disidencia sexual, pero también moitas veces no territorio de destino tamén sufren outro tipo de discriminación. ¿no? Agora, imos falar dos bulos, que agora é un tema moi candente, eh, agora mesmo tamén temos eh, a facilidade das redes sociais, eh, plataformas como X, pero en realidad todas as redes sociais se están convirtiendo en un campo para os bulos eh, extremadamente grande, non? A periodista inglesa Claire Warde define a desinformación como a creación e difusión deliberada de información falsa co intención de ganar ou causar dano. E define o bulo como que non é un simple erro, senón un contido creado ou difundido para manipular percepcións, xerar med eh, medo, reforzar prexuicios ou producir reaccións emocionais. Entón, no bulo A característica máis da información que pode ser desinformación ou manipulación está o factor emocional el factor emocional é determinante meter medo eh, generar alarma xerar eh, malestar no y según esta periodista hai tipos de bulos por ejemplo con un contido manipulado una foto real por ejemplo como que que eh, sacamos afuera e se cambia o contexto ¿no? se, se modifica. ¿no? Eh, o contexto falso, por ejemplo, una imagen verdadera usada como que se pertenece a otro momento y, y yo contigo inventado información totalmente falsa creada para engañar, ¿no? cuando totalmente todo está terciversado. A mí me parece súper interesante estas clasificaciones, pero a imagen que está al lado me parece más, igual de peligrosa. no Cuando esta rapaz dice, no papá, esa es una noticia falsa, y él le responde, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso? Lo que eso cuando hablamos de un bulo estamos todas podemos ser manipuladas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay gente que cree realmente en eso, ¿no? Como hay gente que seguramente pintó eh, a fachada, hay gente que no precisa necesariamente obule y hay gente que realmente tiene esa ideología, ¿no? Entonces, no es solamente obulo, el bulo tiene esa esa idea, ¿no? de manipulación, pero sí que hay gente que Eh, contribui a eso e que eh, piensa bajo, bajo esa ideología. Oh, sí, antes de entrar. Conocen a, a siguiente personaje. Imos ver un bulo que fue bastante difundido ano 2024 eh, que ya seguramente o lembrades e eh, desescoitálo, velo, e vamos trabajar un poco con este bulo, vale? Que además... Toca fibras muy sensibles en un momento muy duro en la historia de, de España en Xeralt. Amigos, esto es increíble. Está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfafar, a un vertedero. Fijaos, están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Si están haciendo esto con la ropa, imaginaos qué harán con la comida. Me he tenido que colar como miembro de servicio de limpieza en un vertedero para mostraros esto. Es una brutalidad. Es todo ropa en buen estado, es una puta vergüenza. Ahora mismo estamos en el camión con ropa donada por todos los españoles, amigos míos, por todas las ardillas y cientos de organizaciones independientes y, y privadas. ...en un camión que están llevando al vertedero a quemarse... ...porque la logística de esta administración criminal... ...es incapaz de generar capacidad para puntos de reparto... ...y esto, vamos... Eh, ...que es en tiempo real, esto está justo en lo de Paiporta... ...vamos, quien se meta con el más que lo vea... ¿Qué tal? ¿Conocías ese, eh, ese bulo? Sí, ¿no? Eh, esto fue cuando fue yo a Tadana... ...eh... eh Imagino que conoces a Vito Quiles, al, bueno, sí, periodista de, que estudió en la Universidad de Complutense de Madrid y también fue jefe de prensa de Alvis Pérez, que se escucha ¿no? Allí al final. De, de partido eh, se acabó la fiesta que estuvo eh, como candidato y bueno, que ganó, ¿no? O sea, bastantes eh, votos eh, cuando fue a elecciones para eurodiputadas, ¿no? Este este este tuit empezó como un tuit por X, se difundió Moitísimo, moitísimo. y vamos a analizar, ¿no? porque como todo, muy, o sea, nos entendemos que é unha montaje, ¿no? pero <ríe> aquí hai muitísima estrategia tamén detrás. ¿no? Eh, por exemplo, a que apela este vídeo? No? Aos sesgos cognitivos e as emocións? O sea, aquilo que pretende é gerar ira e indignación contra a suposta mala gestión política e a tristeza e compaixón manipulada polo desperdicio de una suposta ajuda. ¿no? después claro obviamente se descubriría que esto fue falso ¿no? que todo estaba montado luego hay un tono general de publicación alarmista como que miren lo que está acontecendo que se está haciendo con toda uh, uh, ayuda eh, es catástrofe eh, con un fondo de catástrofe denuncia y acusa y acusación no entonces ese tono de miren estoy denunciando algo que es grave no Y luego eh, estaba haciendo esto en un momento de situación de crisis que fue justamente Adana. En el momento de Adana, sucedieron eh, y surgieron muitísimos bulos, si recuerdas, contra la inmigración que supuestamente estaba robando, eh, contra, no sé, supuestamente muchísima gente que estaba en los aparcamentos, o sea, surgieron un montón de gente entre estas bitoquiles que... O fue una de las personas que difundió, difundió un montón de bulos, ¿no? Entonces, ahí el peligro, ¿cómo se estudia? Bueno, ¿cómo se falla uso de dos bulos para generar este tipo de confusión, desinformación? ¿no? Eh, a continuación, <ríe> voy a mostrar otros dos supuestos periodistas, digo, entre aspas, pero sí que son periodistas, han estudiado, de hecho, uno es, de, es, es galego, quien falla entrevista, como vos comenté, vos son de de Bolivia. No sé si vos soa o partido de Evo Morales que es llamado MAS, ¿no? El MAS Movimiento al Socialismo, ¿no? Pues Evo eh, en 2009 hubo todo un conflicto antes da eh, político a, ahora mismo hay a, eh a doble narrativa, ¿no? De si fue golpe de estado, si fue fraude. Eh, pues en eso surgieron personajes No sé ha ido no, no sé de dónde entre esos o alejandro entraba aguas que traba, para aquel entonces trabajaba para ok el diario via viajó a mi país supuestamente delar un montón de secretos de evo morales no entonces haciendo caos dentro de otro país ¿no? así como también muchas veces a extrema derecha genera caos en otras eh, realidades políticas no entonces ahora vamos a escutar cómo Alejandro Entrevasaguas, he entrevistado por Hugo Pereira. Hugo Pereira ese eh, politólogo <ríe> galego, si os conocedes. ¿Y qué opina Entrevasaguas de las personas que votan por Evo Morales, por la gente o sea, por el partido de movimiento socialismo? Y hemos escuchado cómo deshumanizan a la gente boliviana que vota por este partido. El, el votante medio de, de, del movimiento al socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo, o sea, Prácticamente inexistente, ¿no? Ya, ya no te digo cultural, en eh, no, no, no, no, no, o sea, no tienen prácticamente nivel, ¿no? Y claro, hay que recordar a la gente que nos está viendo aquí en España, ¿no? el votante medio del partido de Evo Morales no tiene nada que ver al votante medio que tiene aquí Podemos, ¿no? Porque aquí quieras que no, todo el mundo sabe lo que es un teléfono móvil, sabe lo que es internet, pero no, la mayoría de la gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y eh, mentalmente eh, no tiene absolutamente ni idea eh, de prácticamente nada, o sea, son alfabetos literales, o sea, gente hay mucha gente que no sabe hablar el español, hablan aymara, quechua... O, o, o idiomas nativos indígenas y no tienen ni idea de lo que es la civilización ¿no? y por lo tanto ellos claro ven que evo morales fue el primer presidente indio que tuvo latinoamérica se sienten representados y van a votar al partido de evo morales pase lo que pase y salga le espera lo que salga les da igual sí les da igual <risa> ¿Qué vos parece horrible no <risa> Eh, esto es como un proceso de deshumanización muy fuerte, porque además es como casi quitarle total eh, agencia a gente que vota por un partido que no le gusta, ¿no? Y además, en Bolivia hay como 36 naciones indígenas, o sea, ya que muchísima gente bilingüe también, no solamente que fala castellán y además eh, como una intromisión muy muy fuerte, ¿no? Claro que después Eh, pidió disculpas y todo, pero dano y ya estaba feito porque esto era con fin de generar más eh, convulsión social en no mi país. ¿no? Pero vemos como a extrema derecha tiene esos tentáculos tan largos, ¿no? de llegar a otros territorios, eh, enviar gente e eh, hacer caos. Ahora, hemos, bueno, es un poco como desinforman y todo, ¿no? y esto fue noticia internacional. Ahora vamos a analizar algunos dos bulos máis comuns sobre a migración. Alguns delas porque agora mismo están rondando muitísimo, así que vamos a falar do regulamento, de la regularización extraordinaria. Con isso ímos pechar, pero quería falar sobre unas cosas más que, que son comunes descoitar, de ¿no? As persoas migrantes reciben más ayudas sociais. É a primeira, ¿no? O sea que recibimos ayudas por todo e por nada. <risa> que vivimos eh, recibiendo ayudas, pediendo ayudas. Sí, sí. Las paguitas, sí. sí. Quisiera atoparlas algún día. Eh, la realidad de es que el acceso a esas ayudas públicas dependen de una serie de requisitos administrativos, como sea la renda, el empadronamiento, la situación administrativa, eh, iguales o similares para toda la población en general, ¿no? Por ejemplo, el tema del empadronamiento. ¿Cómo pensáis? ¿Es algo sin cielo o no empadronarse en el día de hoy? Depende. Ajá. A día de hoy hay gente que puede llegar a cobrar 600, 400 euros por empadronar una persona. Ajá. Por eso se creó a plataforma a coordinadora estatal por, o, por el padrón común derecho, ¿no? Que presentaron informe no mes de febrero, ímos a tener en Huelva justamente una eh junta estatal de todos os territorios porque agora mesmo o padrón es super super difícil. Mais si eres una persona recién chegada, mais se si tes que atopar un piso, e notés una nómina, mais si tes Eh, cargas familiares, etc etc. entonces poder recibir unha axuda entre, entre aspas é moi difícil, porque porqueás tiene que haber eh, informes de vulnerabilidad. Eh, por exemplo, eu acompañado a moitísimas migrantes a tentar abrir unha conta bancaria con o pasaporte. É complicado. He ido a banca un montón de veces. <ríe> y siendo yo teniendo mi cuenta en la banca eh, fue muy muy maltratada. Eh, no quieren, o sea, no quieren abrir cuentas bancarias y para recibir cualquier prestación precisas de una cuenta bancaria. O sea, de paso estoy indo con personas que tienen un informe positivo de vulnerabilidad porque no tienen ingresos y no se pueden abrir esas cuentas bancarias ni qué decir de padrón, etcétera, y además que, por ejemplo, en la Coruña, no sé si es lo mismo en Ferrol, tienes que tener al menos tres meses de padrón continuo para poder acceder a servicios sociales, o sea que o padrón es la chave para muchísimos servicios, o sea, que no es que es, llego como migrante y de repente ya tengo todos esos beneficios. ¿no? Este es uno de los primeros bulos, ¿no? no es tan sencillo, no cualquiera puede calificar y como hemos visto, no todos los migrantes pueden ser calificados en riesgo de exclusión social. Además que tiene una valoración de una trabajadora social previo, ¿no? esto no es algo que te den mágicamente. Eh, por ejemplo, había ovulo de que, eh, así, ah, el ingreso mínimo vital eh, sin permiso de residencia, ¿no? que si aplicabas, este era un bulo bastante difundido, ¿no? que eso, con, siendo migrante podías acceder al ingreso mínimo vital, Pero si nos centramos a esta página de seguridad social al tema de ingreso mínimo vital para solicitarlo, entre los requisitos, para que no... Este, ah, ¿Dónde está? ¿Requisitos? Sí. O primero, tener residencia en España. Entonces, eh, tienes que probar la residencia, No simplemente que puedas aplicar, no tienes que tener una serie de eh, documentaciones, eh, informes para poder aplicar. Eso por acá. Muy bien. Entonces, esto era eh, otro bulo que se difundió bastante. Además que debes tener un tiempo ininterrumpido de al menos un año viviendo en, en España. Otro bulo. La mayoría de los delitos son cometidos por extranjeros, hay una invasión migratoria organizada ¿no? como si fuéramos clans no sé, que viniéramos así no sé hay, hay un discurso muy muy muy fuerte ahí eh, ahora voy a falar vos aún de bolivia porque claro es la realidad que coñezo más pero algo que no comenté que trabajé en ONGs con migraciones aquí eh, tres años tanto a nivel estatal como a nivel de Galicia. He visto muitísimas realidades, eh, he compartido muitísimas historias y esta es una de las cosas que más he escuchado, ¿no? las empregadoras y, y hace poco convidáronos a, a un evento enchantado porque el discurso es muy heavy en algunos, en algunos espacios. ¿Qué pasó con Bolivia, año 2006-2007? ¿Qué pasa? Hay dos países, España y Francia, que promueven que a las personas bolivianas se les imponga o visado Schengen. Antes de 2007, antes de abril de 2007, nosas personas bolivianas no precisaba tramitar o visado Schengen dende territorio, es decir, el visado de curta duración de até eh, 90 días. Es decir que eu como boliviana a a, a, a o 1 de abril de 2007 podía entrar só con mi pasaporte como fan otros países, no de de Avellala, de Sudamérica, ¿no? Es llegar aquí y hacer un proceso migratorio acá en el aeropuerto, ¿no? Pero es España y Francia que con discurso de que las personas migrantes eh, tenían una… o sea, que entraban en gran número, los aviones llegaban chéos y volvían vacíos, decían, y además era esto, me que la presión migratoria intensa y persistente que ejercen los ciudadanos de Bolivia que llegan a la Unión Europea y el aumento de las detenciones y condenas de bolivianos por hechos relacionados con delincuencia justifican la imposición del visado. Es decir, que esta narrativa es altamente peligrosa. O sea, Obulo no solo desinforma, puede destruir la vida de mucha gente. Entonces, a partir de ese abril de 2007, entra en vigor a exigencia dos visados para xente de bolivia Moitísimas familias a día de hoje non podido reagruparse, porque quedaron as nas nais aquí e os fillos e fillas ali. entonces os últimos voos que chegaron antes de esa data eran prácticamente de nenos e nenas, eran os menores no acompañados de bolivia entonces era moi, moi grave. Eh, por exemplo, acá... Eh, Claro, e eso repercueu en que pre, precisamos o visado de Schengen para entrar a Alemania, Australia, a Bélgica e todo o espaço que cons considérase Schengen. No? Por eso a día de oxe é moi difícil que una persona de Bolivia pueda chegar con un visado de eh, Schengen. Por exemplo, a miña familia foi rexeitada duas veces. Estas últimas veces no pudieron venir a pasar o verán comigo, pero é moi forte porque as exigencias son terribles e a día de hoxe, como eu falo, eh tiven que apoiar a moitas familias bolivianas en su proceso de intento de reagrupación e non conseguimos. Entón, o okay, que fai eh gracias a este bulo, no sé, de, esta proposta que chebouse a Europa que aprobouse fue a creación de subcontratas que España fa, que España Ten, o sea, el Ministerio de Exteriores de España, subcontrata agencias para que tramiten los visados en este en territorios donde se precisa los visado Schengen. Por ejemplo, desde 2016 en Bolivia, quien gestiona los visados de curta eh, duración para que a gente venga a 90 días e a BLS. La BLS una subcontrata de India que ten moitísimas denuncias, eh, por exemplo, por venta de datos personais, eh, por venta de citas, porque hai países no que unha cita pode serte de aquí a un ano para xestionar un visado de turismo. Lego tamén ofrece servicios VIP, que se si tú queres pagar 30 euros máis, pois pues, podes tener un servicio de saber a resposta de tu visado, de tu as máis pronto. Entonces hay un extremo control también allí. <risa> y aquí eh, tenemos a este personaje diciendo, "No hay un español decente que entiende esta noticia, ¿por qué tenemos que tener en la calle estos monstruos, no? Como criminalizando siempre a gente, ¿no? Como diciendo quien comete estos delitos son personas migrantes, ¿no? Eh, esto sobre un caso de, de violencia, ¿no? Acusando a una persona de Marruecos. Entonces, Yo quiero que quede la idea de que estos bulos tienen una trascendencia muitísimo más grande, ¿no? que pueden afectar políticas inclusive, ¿no? o sea, criminalizar y también eh, de, o sea, hacer que se decidan cosas que pueden uh, tener una trascendencia de muitísimos años. ¿no? Entonces, no hay una relación, o por lo menos no existe una relación directa entre migración y criminalidad, ¿no? pero es una de las narrativas más difundidas. Ahora esta é es outra, quítanos o traballo. A ver que tal esta. Traballan... Eh. ¿no? Para... Certo. Sí, exacto. Que tal? Quítanos o traballo. Este era dun de grupo destes de eh de galiza os galegos, ¿no? Como que hay un artículo de de Faro de Vigo que dice Galicia necesita 14.000 inmigrantes al año para cubrir sus demandas de empleo y contrarrestar el envejecimiento y esto es un tuit que pone, ¿no? Eh, que una visión etnocida, ¿no? <ríe> que trata a los galegos como descartables, promoviendo una sustitución demográfica para beneficiar a patronal y o crecimiento a cualquier costo, ¿no? Se ya es muy Terrible lo mensaje, no, tapé, pero seguramente lo conocéis desde este grupo, pero era por no darles publicidad. La ¿no? eh, realidad es que muchas eh, trabajan, o sea, España cubre puestos en sectores con escasez de man de obras, migrantes en España, principalmente en los cuidados. En este informe de acá, que tenemos trabajos invisibles y cuerpos rotos de la Oxfam, dice… Que para el año 2024, 565.718 personas, mayoritariamente mujeres, 87,21% se dedican al empleo del hogar y de los cuidados en domicilios particulares. Esto significa que el 5,19% del total de las mujeres que trabajan en España están empleadas en el sector del empleo del hogar y de los cuidados, mientras que en el caso de los hombres, el empleo en este sector representa tan solo el 0,58% del total de las personas ocupadas. Es decir, las mujeres trabajan en el sector del hogar y los cuidados casi nueve veces más que los hombres. De todas las trabajadoras de hogar y cuidados en 2024, un 69% eran personas con nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad. En su mayoría de origen extracomunitario, 87,4%. El empleo del hogar y cuidados es la primera puerta de entrada al mundo laboral para las mujeres extranjeras, concretamente para aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. no Entonces, entendemos que eh, sí que cubren un espacio de trabajo presencial, ¿no? Que son los cuidados, donde muitísimas veces no hay personal adecuado y a, o, o peor que es muitísimas veces a un bajo coste, ¿no? Y muitísima explotación. Otros dos espacios que hemos visto que agricultura, por ejemplo, en la recogida de fresas, en la recogida de eh frutos de estación, por ejemplo, hostelería es uno de los puntos más fuertes, a construcción y a logística, ¿no? E muitos destes sectores teñen vacantes que son difíciles de cubrir. Por exemplo, aí veíamos un artículo que seala hostelería avisa más de 100 mil vacantes podrían quedar desiertas este verano. No? Entanto as migrantes sí que cubren certos espacios de traballo moiitísimas veces máis esenciales, Eu o poñería énfasis no tema dos cuidados. No? Pero son espacios onde moiitísima xente aquí non traballa, menos en esas condicións no. Qué pasa con as que queremos homologar nuestros títulos extranjeros, ¿no? Esto fue un artículo de Pícara de Odano 2022 donde entrevistaronme a mí, fue feito por Sara Guerrero Alfaro, que es una rapaza de México muy o sea, que es jornalista, él la vivió aquí en Galicia y es brutal Sara Guerrero, la recomiendo muitísimo seguirla. Eh, dice, ¿qué significa ser mujer en un país donde no reconocen los estudios? Esto fue una orientadora laboral que entrevistó a una compañera de eh, República Dominicana y que le comentó fue, tu título no es válido en este país, las chicas como tú limpian casas, ¿no? Entón, faláramos cinco persoas cos co nosos títulos sin recoñecer que tuviéramos moitísimas trabas, no meu caso eu traballei a primeira vez cuidando a unha persoa limpiando casa, e limpiando unha casa, despues de 4 meses de moitísimo maltrato e eu saí no? desse de espaço pero como falei, mi proyecto migratorio se fue truncando por lo tema de las homologaciones y por eso pienso que cuando hablan de que no queremos trabajar en los trabajos o que robamos el trabajo, muchísimas veces no podemos acceder a esos trabajos porque nuestros títulos no son reconocidos o porque no tenemos los canales para acceder a esos mismos. ¿no? O sea, hay trabajos los que sí que hay, muchísimas más población migrantes, pero si queremos ir escalando, es más difícil por todas estas trabas burocráticas. Eh, nosotras en ESCENDI fixéramos estudos donde a malloría das participantes son mulleres e probáramos que moitas delas traballaban en os sectores dos cuidados e, eh, se non, en B. Agora ah, vamos a si escoitar a unha compañera, así me refrescou un pouco. Eh, este é o testimonio de unha compañera porque fixéramos manifestacións frente a sú delegación de gobierno en a Praça de Ourense falando sobre o tema das homologaciónes Y cómo nuestras vidas se truncan, ¿no? Vamos a escuchar a una compañera psicóloga también y que nos va a contar un poco a su experiencia eh, en esto, ¿no? Eh, seguimos con la co cobertura de la manifestación aquí en la ciudad de Coruña. Como saberes, estamos manifestadas en obesidades do Estado Español pola loita das nosas homologacións e resolucións de equivalencias. O día de hoxe estamos frente a subdelegación do goberno de Galiza. Eh, vou entrevistar a unha das persoas afectadas polo estancamento das homologacións, que é psicóloga. É eh, importante que se separe que hai dificultades engadidas a, a certas profesións, no. Entonces, vamos a pedir a la compañera eh, que nos conte un poco eh, cómo está haciendo su experiencia eh, en el proceso de homologación y eh, cuáles son las sus expectativas. Bueno, el panorama eh, inicialmente empieza muy desesperanzador. Eh, con gran ilusión, llegó a España con mi hijo eh, para buscar una nueva vida, calidad de vida. Creo que como todos los que estamos viviendo, aquí, los extranjeros que venimos con esa gran ilusión. Ahora, eh, encontrarme con este proceso, eh, con este atasco, con esta gran limitación y dificultad para poder ejercer mi profesión, es realmente frustrante. Eh, siento que mi vida, desde hace cuatro años que vivo en España, quedó realmente detenida. Quiero retomar mi vida profesional. Quiero aportar a este país que bien es mi nuevo hogar y el de mi hijo. Eh, quiero contribuir con la experiencia, con el conocimiento eh, de todos los estudios que me he permitido hacer a lo largo de mi vida, pero que hoy siento eh, que he sido realmente empujada a la precarización, a la explotación, a realizar quizás trabajos o labores Que se hace de modo supervivencia eh, porque se tiene que de algo se tiene que vivir pero para los que no me he preparado he estudiado psicología eh, tengo un máster en intervención social tengo estudios en derechos humanos y soy técnico profesional en recursos humanos en gerencia de recursos humanos y 16 años de experiencia laboral en diferentes ámbitos sociales, sanitarios, educativos, que con mucha ilusión y con eh, con un gran anhelo quiero aportar a España a este lugar que me ha acogido. Quiero ejercer mi profesión, quiero contribuir a este país y siento realmente eh, una frustración y una decepción Ver que este proceso que eh, estoy iniciando, no sé cuándo pueda yo retomar mi vida profesional al ver que por delante mío ya hay cien, más de 100.000 expedientes sin resolver y eh, realmente el panorama para mí es eh, desesperanzador y frustrante, por eso me uno… Eh. Es un poco más longo pero ya corto porque charro mato casi. Es <ríe> un poco a la realidad de muchas de nos, ¿no? Eh, por eso cuando hablan de ese tipo de bulos me parece súper loco porque hay muchísima realidad dentro del ámbito laboral, ¿no? Eh, nos, nos movilizáramos eh, para que se visibilice esto, ¿no? Ah, yo eu, eh estaba haciendo una palestra sobre el tema de asimilación y ainda sorprende me la cantidad de desinformación que hay, ¿no? Pero para que veades como muchas de las voces vecinas Eh, tienen esta realidad, ¿no? que trabajan los cuidados en eh, no el hogar, y eh, que muchas veces la situación no es que eh, elixan esos trabajos, ¿no? sino que muchas veces son forzadas. Luego, o oh, típicos migrantes no pagan impuestos, ¿no? <risa> Vivimos las ayudas y no pagamos de paso. Eh, Solo voy a hablar de una manera súper, súper eh, por encima. ¿Alguien bozó a remesas? ¿Qué son las remesas? Alguien vos, ois? ¿es una Las un ter... remesas. ¿Sí? Las remesas eh, son los cartos que enviamos de aquí a nuestros países, ¿no? Son los cartos que enviamos. Western Union está contenta con nos porque gana tasas ahí, o sea, y bueno, y todas aplicaciones estas, ¿no? Porque siempre tenemos que ver cómo enviar los cartos, pero siempre pagas por la transferencia, ¿no? Pero qué será arremesa inversa? ¿M? ¿Mm? La remesa inversa son esos gastos que yo hablé sobre los visados, por ejemplo, que a nuestras familias hacen un esfuerzo de pagar y que pierden esos cartos. Es como a devolución dos los cartos en sentido contrario, ¿no? como que España absorbe el dinero por lo tema de los visados, de los mismos dineros que nosotras enviamos. ¿no? Entonces, este artículo fue súper interesante, donde se las tasas de los visados que cuestan a los más pobres del mundo, eh, más de 100 millones de euros al año, ¿no? cuantos menos recursos tiene el país, más altos son los índices de negación de entrada a lugares como Europa. Los flujos eh, no, los africanos son los más afectados por este flujo financiero del sur al norte, es decir, cómo se invierte ese dinero de aquí de, del sur para acá, considerado una especie de remesas inversas y no es reembolsable. Esa BLES que yo les comenté, si a ti te deniegan el visado no te devuelve ni un centavo, porque tú pagas además del visado por sus servicios. Entonces, en este artigo, eh, o que fala es eso, mientras más pobre el país, eh, esto fue hecho por el colectivo Yago, eh, este mapa es interactivo, pueden ver, mientras más alto, o sea, mientras más pobre, por ejemplo, si hablamos de América, estamos hablando que Haití es el país con más denegaciones y el segundo es Bolivia y el dinero que se paga el dinero que mi familia invirtió para intentar entrar a, a España no va a volver entonces eso, o sea, la, las migrantes sí que pagamos impuestos de manera indirecta, por ejemplo por la comida, el transporte, ropa lugueiro, pero también una vez que tengo contratos, como el resto de las personas, eh, se paga RPF, cotización social y demás eh, temas de seguridad social, ¿no? Y ahora sí, entramos ya como para ir pechando, para no hacer muy longa conversa, que quedaría muy contenta, o tema de la regularización, ¿no? el reglamento ahora que está por acontecer. Es una loita de muchísimos años, que no sé si tienen las follas de asignaturas aquí, o discurso que se maneja regularmente igual a votar, son votos, regularizar igual a cobrar ayudas, como siempre, y regularizar efecto chamada, o sea, ahora que llegan, se regularizan y pues va a venir todo su país, ¿no? <ríe> no están sin cielo, por yo las bolivianas no podríamos subir ni siquiera ese VOO, o sea, para que veades que hay un montón de países, no solo Bolivia, también le pasa a Ecuador, a Cuba, no podríamos subir a un VOO y llegar así en, eh, en grupo. Eh, por ejemplo, eso, ¿no? De que Eh, regularse en situación, quieren nos extinguir a toda costa, hay hora de uh, ir juntos y luchar a todas las frontes, reemigración, o sea, como que vuelvanse a su país, ¿no? Eh, como una traición a al país que se regularice cuando no es un único proceso de regularización extraordinaria, ¿no? no masiva, extraordinaria. Y, por ejemplo, para poder votar, que no, o sea, una tarjeta de residencia no te permite votar automáticamente. ti necesitas para la mayoría de los procesos, eh, bueno, para la mayoría de las elecciones en España precisas a nacionalidades, o si hay acuerdos bilaterales, vivir al menos cinco años de manera continua, por ejemplo, en las elecciones municipales. Y, y aquí conto un poco a mi experiencia, ¿no? Eh, después de cinco años, yo por primera vez pude eh, votar para las elecciones municipales de Coruña, no teniendo una tarjeta de residencia, porque hay un acuerdo bilateral entre Bolivia y España, no entonces después de cinco años continuos, o sea que no tendré el primero. Después, ainda con la miña tarjeta en ese 2023, que cumplí cinco años, una persona me regala la posibilidad de votar en las elecciones nacionales, porque me cedió el voto, eh, pero para el año siguiente, que ya tengo o DNI, ya puedo votar para a las elecciones, por ejemplo, de eh, esta acera del Parlamento Europeo. Además, fue parte de una lista de, de un partido bastante alternativo, que fue de Piratas. Estuve en quinto lugar en la lista y fue como un cambio total. O sea, eu para tener o DNI tienen que esperar como cinco años. En todo ese proceso solo pude votar en las municipales después de cinco años y después cuando tuve el DNI, ya para las nacionales y también para las parlamentarias. ¿no? Que me parece muy gran, muy grave que haya tantísimo absentismo en las elecciones para eurodiputadas, cuando es un espacio de muitísima decisión. Entonces, un poco los bulos ¿no? de, de que van a trabajar, o sea, no, sí, ya casi pechando. Quiero dejar claro que la lucha por las homologas, o sea, por la regularización de los migrantes es una lucha eh, del colectivo de regularización ya. Es una lucha de las los colectivos antirracistas y de los colectivos eh, por los derechos a de migrantes. Ha sido una lucha de muchísimos años en de que tuvimos que salir a ruas, a, a recoger firmas para que esa ile esa iniciativa legislativa popular llegara al Congreso, ¿no? Tuvieron que haberse alianzas políticas, sí. Pero esto es por las migrantes ¿no? y porque tengan derechos y no que inmediatamente va a haber… O sea, el permiso de residencia es por un año y no sabemos cómo se va a renovar. ¿no? Y, os, y ainda estamos pendientes de BOE para, para ver cómo se va a, a llevar más adelante. Quiero dejar vos y ya para pechar con eso, eh, voy a tener una diapositiva más. A mi compañera eh, Silvana Cabrera, ella es de Bolivia, también es la de la ciudad de La Paz, que no es la capital de Bolivia. <risa> eh, ella eh fala después de que se aprobó este esta regularización extraordinaria y comenta un poco ese sentir, ¿no? Que finalmente se, se llegara a esto, ¿no? la vida todos los días, todas las noches por lograr la regularización ya, que hemos sido incansables, sino que es un logro también de todas nuestras comunidades con las que pasamos todos los días. Esto es un logro para todas las personas que no podían soñar jamás con regularizar su situación, porque este país no les sirven económicamente. Para todas las trabajadoras de hogar y cuidados que pasados los 50, 60 años no podían conseguir un contrato. Para todas las trabajadoras sexuales que no podían ni pensar en conseguir un contrato. Para nuestros hermanos y nuestras hermanas manteras. Para todas nuestras hermanas y hermanos que trabajan en el campo, en la construcción. Para quienes trabajamos explotados muchas veces en la hostelería. Detrás de esto hay nombres y vidas. Están Olga, están Luis, están todas nuestras infancias migrantes que Y este es el principio de una carrera de fondo. Y ahí necesitamos a todas las alianzas posibles porque en Valencia también hemos vivido con la regularización extraordinaria por La Habana, las dificultades y las múltiples dificultades que desde, que desde las instituciones se nos presentaron para poder regularizar a todas las personas. Es por eso que estaremos atentas y vigilantes para que la información llegue a todas las personas, en todos los idiomas, para que podamos... Eh, habilitar espacios donde las personas que puedan acceder a este tipo de información donde no sea inaccesible que este no sea un privilegio más y seguiremos incansables hasta que se reconozcan los derechos de que España no es blanca España la componemos todas las personas que estamos aquí porque esta también es la nuestra tierra y porque volveremos y seremos millones ¡Seguro! ¡Bravo! Ahí te desa, Silvana, que esperemos que un día llegue por aquí, que la vive en Valencia, ¿no? Bueno, es simplemente para decirles que como estrategias, bueno, deciros en general que el tema de regularización es vital para gente argentina. Eu acompaño a moitísima gente en situación administrativa irregular e o sufrimento de no tener papéis, de no poder sair ni visitar a túas familias, estar como nunha cárcel é terribel. O sea ninnguén busca migrar por esa situación. Por eso, quando eu bexo estos bulos, estas menaxelles, estas cartazes, eso me parece e me duee moitísimo porque eu penso en todo o que va detrás de ti, O sea, as familias e demais. Eu penso que deberíamos como estrategia, Eu ponía ponía eso ya no me da tempo, Como estrategias colectivas está es necesario falar destes temas. Eh, es necesario fortalecer as redes comunitarias, os barrios, as colectivas, a veciñanza, entender que las migrantes somos parte de la sociedad también pero hoy idea desde hay mu muchísimo tiempo ¿no? que tenemos que saber que este, esta serie de mensajes y esta desinformación o que busque eh, caos o malestar y hay que saberlos desmontar ¿no? contra narrativa es súper importante hay que pre, eh, crear espacios como esto para podernos escoitar. Pero también hay que eh, trabajar muchísimo en la educación, ¿no? O sea, o tema de las redes sociales es brutal. Entonces, filtrar la información que llega todo el tiempo no es posible. Y hay demasiada inversión económica para que eso ocurra, ¿no? Entonces, creo que es importante invertir en la educación, eh, en hacer grupos de discusión y ver cómo podemos desmontarlos, cómo podemos trabajar como con este tema de vandalismo, etcétera, etcétera. Y eh, nada eh, agradezco moiísimo o espacio a, <risa> nuevamente aleggrome de estar aquí en ferrol eh, les recomiendo ver esto nuevas ¿no? páginas de la punto esa fundación luego de eh, e verifica neutral y también eh, seguir otro tipo de cuentas también ¿no? donde se va desmontando los bulos y mentiras sobre la migración y escuchar a sus vecinas también. Entonces, que somos también parte de esto. Eh, y nada, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenéis dudas, eh, preguntas, sentires también. No tengan vergüenza. Alguén? Se te queres... Bueno, Bom, creo que eh, vou pedirle a Xan o mellor, agora está xa reformado xa, máis que dizer como traballador da Xunta e, e que tens vivido moitos episodios seguramente entón o mellor, pois, algún anécdota, algún comentario A ver, por exemplo, nos tramitamos a unha das alí que fan no terceiro piso, onde traballa tamén aquí a, a compañeira que está diante de min, o que pase que era no outro departamento, as eh, pensións non contributivas. E as, para ter unha pensión non contributiva necesitas estar un mínimo de cinco anos dentro da nosa comunidade autónoma ou dez anos dentro do Estado Español xa residencia, tertal tal. Entón, non sabemos que non é así, que non é ese dito de chegar a embarcar. Despois tamén quería decir que o tema que é un tema moi importante para a miña manera de ver, que é o tema do acceso ao traballo. O traballo mm, debía ser un dereito de calcreser humano. As persoas migrantes non se poden anotar nas oficinas de emprego se si non teñen a residencia. Non teñen a residencia porque ao mellor non teñen a capacidade de ter ese dinheiro, ese domicilio fixo, esa conta bancaria a que están obligados. Teñen que ter actualmente as persoas que están no paro, que son a desventaxa tamén para as persoas que viven aquí, por exemplo, ter un teléfono móvil, están obligados até ter promovido fixado esa mellor unha persoa que está prácticamente na indigencia. Es decir, a sociedade comete moitísimas injusticias. É unha delas é esta, claro que sé. Sí. como a todo hai o público mellor e peor, o 90% é un estudio xa feito das persoas, tanto 60 que eu de fora son persoas que aceden a, manifestación, a administración en condicións de amabilidade, de colaboración, é unha minoría moi pequena, Eso é, é todo un bulo, vamos, seguro eu eu quería complementar a iso que por exemplo co tema do reconocimiento de títulos estranxeiros, se não temos reconocido ninguna titulación así sea o bacharelato ou o eso, non podemos ter formación reconocida á hora de anotarnos no SEPE. Entón eu sin a de reconocimiento eu prácticamente non teño supostamente formacións, por eso é superimportante esa hoita tamén, ¿no? Ese e muitísimas grazas por falar do, do outro, não? Eu simplemente quero dicir que o meu traballo eh, bueno, neste momento non estou traballando por enfermidade pero eu son inspectora de saúde pública eh, dicir, facemos control nas industrias de alimentación Eu ao longo dos anos que, que estiven traballando teño visto discriminación non só nos locais onde traballan persoas migrantes por parte dos chefes senón tamén por parte de algúns compañeros inspectores que non tratan por igual Eh, si están facendo unha visita nun establecemento onde é chinés que, que nos atende que se si é unha persoa daquí entón, a discriminación existe eh, é bastante triste eh, teme tocado de, pele, de pelexar contra ela eh, recentemente foi noticia de, noticia de prensa, descoñezo que industria foi aquí en Ferrol que mm, unha industria de envasado ortofrutícola que tiña persoas explotadas en situación irregular a min tocou me deber no, no meu traballo eh, un caso sospeitoso que claro como non é competencia nosa nos vamos ao sanitario estritamente, eu informo de que hai unha persoa mal vivindo nunha habitación dentro dunha sala de envasado pero non hai ningún interese por parte da administración en investigar que pasa con esa persoa porque claro, eu informo simplemente que é unha persoa migrante Pero ao mesmo tempo, o trato que vexo, porque tamén o acorda a pel, tamén fai diferencias entre os migrantes. É unha persoa de, de cor negro, iso eh, fai que, que a persoa que a ten ali, non sabemos en calidade de que, a trate pouco menos que con un ser deshumanizado. Existe, é triste, estamos no século XXI, pero hai que ir contra iso. Non quero Gracias por compartir. ¿Alguén máis? Eh, sí, Celso. Eh, primero, agradecerte que estés aquí, luego Artabria, e, bueno, o que dice, é fundamental, o povo galego somos e fomos un, un povo migrante, ¿no? por tanto, temos que movilizarnos. O sea, aproveitando, vimos a Antonte que o racismo eh, abunda máis que nunca, ¿no? vimos a redada racista contra o compañero de Podemos, es diputado de Podemos, e secretario antirracista eh, Serín en Vallé, a súa a persecución e o vimos mediáticamente e parece que non nos afectou se si iso vimos diante das cámaras incluso policías con, con bandeiras de España sabían como, como, como detiñan, que non farán sin medios de comunicación Por tanto, eu creo que o, o as persoas galegas ou calqueras temos que movilizarnos contra o racismo e máis que nunca e iso parte o que diste da movilización. tamén aprendimos que ese día de conserín en Valle, ou a, a colectividade non os veciños e veciñas como se movilizaron sacaron un manifesto de solidaridade eu creo que temos que aprender aí. Sí eh, é moi importante porque estamos vivindo tempos moi violentos ¿no? donde o corte das imaxes pode ser manipulada o que vimos xente ¿no? o sea, o sea, odio que tamén despertó en redes fue brutal. O sea, ya, o sea, es brutal, es brutal. Pero sí que aveciña, por eso es importante que entendamos que todas somos parte de la misma sociedad, ¿no? que, que al final queremos al final, estar bien, tranquilas, ¿no? O que tú falabas de lo que pasa con las personas que no escoltamos o vemos o que no son tan públicas. No sé, Andri, si puede decir algún día nuestro... o puedo pasarle a Bruno también el podcast, que tenemos el podcast, hicimos una entrevista eh, con Psicología Sin Fronteras eh, de Madrid a que trabajan en los cíes, eh, de lucha. Entonces, o testimonio allí es brutal, porque, claro, hay gente totalmente deshumanizada que no tiene ni siquiera nombre. O sea, hay gente que agarra o azar porque son redadas o porque alguien se le ocurrió denunciar a alguien, eh, en un tenome son números dentro. Y en cualquier momento puede haber esas expulsiones. ¿no? Entonces, ahora vimos lo que está, se está por aprobar no también, o sea, eh, expulsar a personas a terceros países, o sea, que ni siquiera son seus. Pero esto acontece en los CIES, por ejemplo, y que son principalmente personas racializadas, personas pobres, etc. Eh, que nadie venga a reclamar, ¿no? Entonces, yo pienso que yo eh, voy a pasar a Bruno para que lo comparta. Pareceme un testimonio súper súper fuerte, pero al mismo tiempo do trabajo de las psicólogas que fan, no, eu intento de humanizar de nuevo esa persona, ¿no? De decirle, "Mira, este escoito coito atuador", o sea, porque además hacen como una intervención de emergencia porque el día de mañana puede que ya no esté esa persona. Entonces, sí, sí creo que es importante ver Estamos, o sea, yo pienso que todos son mensajes también, ese mensaje de cuidado, mira, esto te puede pasar a ti, ¿no? De hecho ya vimos aquí, ¿no? <ríe> y y pasa muitísimo, con temas de la homologación se montaron un bulo genial, se una, lo que pasa a dinámica es esto, o sea, hay una supuesta o medio de comunicación online de dudosa procedencia que crea un artículo con estadísticas Luego replicado por alguien que es supuestamente importante, que en este caso era el Colegio de Psicología de Valencia, el presidente, después fue replicado por la universidad y después salió una gaceta eh, de salud, no sé de qué, del, eh, del, del Consejo General de Psicología. Entonces, como que se va haciendo así una cadena, ¿no? Entonces, es muy peligroso, porque se está legitimando cosas sin información aquí, o sea, sin base, pues sí. Si alguien máis eu penso que sempre podemos seguir debatendo deto sería interesante traer más personas no? para seguir falando sobre otro tipo de bulos pero o que se sempre é o más que a disposta para traballar cosas colectivas no falar con a comunidad yo creo que a colectividad é o único que va a salvarnos porque ahora mismo es muy difícil. Yo como migrante veo las noticias y es como pff, repienso muchísimas veces mi, mi lugar aquí. no Yo tengo DNI, tengo un privilegio muy grande, pero las paradas por perfil, eso no me va a salvar ninguén. <risa> o más rato, todo eso, ¿no? Si alguien que fue un exdiputado le pasa eso, ¿por qué no puede pasarle el resto no? Así que eso. Nada Bueno, Se pues non hai máis preguntas, eh, damos por fechada a palestra e agradecer a, a Gabriela e esta convidada para próximas veces. Sí. <risas>